todos pasan de las o sea, 10 de la mañana en todo el país, con eh, nada fría. Acá en Sierras chicas se siente. Bueno, en un ratito te contamos eh, bien la temperatura. Cae una leve llovizna de momentos acá. En este sector de, de Villa Allende, estamos en un rato vamos a preguntar qué pasaba por allá por Unquillo, por Mendiolaza, por Río Cevallo. Me parece que se vienen Días más fríos, no solamente este, sino que mañana, pasado, pasado, pasado, ¿no? Hasta el domingo vamos a estar complicado Bueno, te veníamos hablando desde temprano, bueno, cosas que suceden en sierras Chicas. Nos vamos para la localidad de Saldán con cuestiones que suceden ahí, Cari. Sí, como adelantábamos, eh, ATE de Córdoba denunció penalmente al intendente de Saldán Cayetano Canto Eh, pero para eso ya lo tenemos del otro lado de la línea a um, Hugo Durán, quien es secretario general adjunto del gremio, para que nos cuente de qué se trata esta denuncia. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Buen día, Karina. Buen día a todos los oyentes. Bueno, Hugo, queríamos conocer sobre esta denuncia que le realizaron a Cayetano Canto. Efectivamente. Eh, en primera instancia, eh, el gremio lo que hizo fue, con fecha 27 de mayo... Eh, instar al intendente que cesara con la actitud de convocar a todo el personal esencial y no esencial a cumplir su tarea en la municipalidad eh, habiendo previo a esto el intendente a través de un decreto que el decreto 41 eh, de la municipalidad de saldan habiendo adherido al DNU presidencial eh, que es el 334 y habiendo adherido también al acuerdo de la mesa gobierno municipios Eh, ...en donde claramente se restringían eh, todo tipo de actividades... ...y el intendente, eh, no obstante haber emitido su propio instrumento legal... Eh, ...violó sistemáticamente la norma y convocó a todo el personal... Eh, ...con lo cual eh, se abrieron áreas esenciales y no esenciales... ...y obviamente la municipalidad en, en esos días estuvo absolutamente... Eh, ...cargada de personal y de gente sea aquí de lo que se trata es eh, no solamente eh, de cuidar a, la, a los empleados o al personal que trabaja para la municipalidad, sino también cuidar la, la salud pública, que es eh, cuidar a la ciudadanía, a los vecinos de Salda. Así que que a partir de ahí se implementa, eh, no no cesando eh, en toda la actividad que estaba haciendo en la municipalidad, se implementó una denuncia penal contra el intendente por incumplimiento, porque esto son este, violaciones a artículos del Código Penal de la Salud Pública, del incumplimiento de funcionario público. Así que, que ahí estamos con este tema, intentando de que el intendente asuma la responsabilidad necesaria para los momentos que nos toca vivir, y a partir de ahí eh, comience a hacer lo que se llama prevención y promoción de la salud, eh, y con esto nos referimos concretamente a restringir. Hay otras modalidades para trabajar con las áreas no esenciales, Eh, en los municipios, en la provincia, en el Estado Nacional, eh, se trabaja a través del sistema burbuja o a través del sistema de espejo que permite que una parte del personal este no concurra y otra sí, y de esta manera tener eh, posibilitar que los servicios se mantengan abiertos evitando los contagios masivos. Esto no se ha hecho y a partir de ahí es la, la insistencia del gremio con que el Ejecutivo cese en ese actitud. ¿Pudieron tener alguna mesa de diálogo en algún momento con el intendente o simplemente fueron intimaciones eh, a través de, de, de, de papeles, digamos? Eh, mire, Karina, eh, en la mayoría de los municipios no se está dando esto. O sea, hay en la mayoría de los municipios, los ejecutivos municipales están asumiendo la responsabilidad que les toca, y cumplir en tanto los DNU, el DNU Nacional, y en este caso también eh, los acuerdos de la Mesa de Gobierno Municipio. Aquí se está dando otra situación. Pero ya veníamos con una serie de inconvenientes por la, por la falta de elementos de protección, la provisión de elementos de protección de EPP eh, para, los, para el personal de la municipalidad. Eh, ya viene con una serie de descuidos y una serie de actitudes, fíjese ustedes cómo está trabajando la gente de Sabalga hoy en el día de hoy estamos ingresando una nota solicitando la provisión de, de ropa de abrigo, por lo menos una campera para el personal que trabaja en la calle, para el personal que se va río de recolección de residuos, que trabaja en los teléfonos, que trabaja. O sea, estamos instando permanentemente a esa municipalidad a que cambie de actitud. Ahora ya cuando directamente estamos violando lo, los decretos presidenciales Y los acuerdos que la provincia tiene con cada uno de los municipios, a partir de ahí de otra historia hicimos una intimación y, y luego fuimos a la denuncia penal. Y si en estos días percibe la actitud, pues habrá otra denuncia penal también. Uh -huh. eh, no, no respondió a, a ninguna de todas esas instancias directamente. Eh, el intendente ni siquiera tuvo intenciones de tener un diálogo o una actitud que permitiera en algún punto ver algún cambio que genere otra reacción, digamos, o sea, hubo un silencio por parte de, del Ejecutivo. Sí, e, e insistir en este tipo de, de, de, de apertura indiscriminada de la municipalidad. Yo no puedo exigirle a los comerciantes que sirven a tal obra, a, a la gente los notatorios que no pueda eh, abrir esto su negocio, a los gimnasios, a la peluquería, yo no puedo estar insistiendo en determinadas restricciones para el resto, y yo este, como representante de una ciudad estar violando sistemáticamente la norma, pudiendo restringir la circulación del virus. Acá se trata de restringir la circulación del virus. Eh, si uno te mueve de tu casa, el virus no se mueve, o sea, no hay circulación del virus. Entonces lo que estamos intentando es eso, que haga que haya menor circulación del virus en, en toda la provincia y de esa forma evitar se nos sature los hospitales, y las camas críticas que tenemos los hospitales para el tratamiento de COVID. No hay otro tipo de intenciones con esto, sino que se cese en una actitud y se asuma la responsabilidad como Ejecutivo Municipal de entender que todos tenemos que contribuir para que para combatir esta pandemia. Cada uno con la responsabilidad que le toca. Los ciudadanos asumiendo las instrucciones y, la, y las disposiciones que son emanadas de los Ejecutivos Municipales y Provinciales. Y los funcionarios responsables, por supuesto, haciéndose cargo de que esa norma se cumpla y cumpliéndola también. Acá lo que no se está dando es eso. Entonces desde ese lugar estamos intentando que haya un cese de actitud eh, por parte del Intendente Cayetano Canto en la Municipalidad de Salda. ¿Por qué crees que tiene esta actitud con los con los empleados municipales? Digo, porque no se trata solamente de, de la pandemia, sino vos bien lo estás diciendo, falta de elementos de protección, falta de la ropa adecuada para algunos sectores son estilos de conducción, son estilos de ejercer el poder, son estilos de, de, de gobierno. Eh, me parece que si ustedes pudieran tener acceso a una charla con alguno de los empleados se daría cuenta de que hay hay mucho miedo, hay hay una actitud restrictiva con respecto a poder hacer declaraciones, hay, hay... nosotros lo que estamos haciendo es ser vocero de lo que sienten lo que sienten los compañeros en la municipalidad y de lo que pasa a nivel ejecutivo, digamos, para para ver en, ya en este tema de la, del combate contra la pandemia no puede haber duda, no puede haber diferencia, no puede haber cuestiones políticas partidarias, no puede haber ni siquiera cuestiones sindicales. Fíjese que nosotros en, en, en toda la provincia, conjuntamente con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la salud, hemos cesado, a pesar de las necesidades salariales, de recursos humanos, Etcétera, etcétera, hemos cesado una serie de mayores fuerzas y hemos dejado en suspenso un plan de lucha solamente por entender que este momento era muy grave y conversándolo con los trabajadores hemos llegado a un acuerdo que todo tipo de reglamos lo podemos eh, eh, suspender por unos días, por un mes hasta tanto esto mejor y ahí empezar a, a recuperar algunos derechos que hemos perdido. Pero con estas otras cosas no se juega, esto es la salud y la vida de la gente eh, y no se le puede faltar el respeto a eso y hay ay hay, hay, hay con eso no se puede jugar y en eso no se puede ser responsable ahí hay, hay límites para todo y los límites lo no tiene si no se no se entiende de una forma se entiende de otra nosotros le hicimos una nota el día 27 de mayo y e, e, e invitando a que cesse este con este tipo de actitudes no lo hizo pues tenemos que ir a la justicia no, no es, el, no es el, ca el camino ideal pero es el único que te queda cuando tenés una situación compleja Y, y absolutamente dramática como la que estamos atravesando en Córdoba hoy este, con el tema del virus. ¿Los empleados están recibiendo amenazas por parte del Poder Ejecutivo? Sí, sí, sí. Para ir a trabajar este han recibido aprieta, han recibido llamada telefónica, este, se los, los colmina hayan trabajado como si nada sucediera y esto este, ha sucedido en todas las áreas. No solamente en el edificio central, sino también a nivel de cuadril y de todo lo demás, o sea, hay que entender que hay servicios esenciales y servicios no esenciales. Los servicios esenciales son absolutamente necesarios porque la ciudad se mueva, y con respecto a eso, y si hay provisión de elementos, eh, hay protocolos de actuación y hay, hay elementos de protección, que puede trabajar. Los servicios no esenciales, considerados como tal, efectivamente lo que tienen que hacer es adoptar otras modalidades de trabajo que permitan hacerle la vida fácil al ciudadano, ...pero evitar los contagios... Claro. ...para eso existen lo que se llama... ...trabajo en burbuja... ...fíjese, existe el trabajo con la Municipalidad de Córdoba también... Sí. ...la propia Municipalidad de Córdoba... ...inclusive la mayoría de los municipios... ...o trabajo a espejo... ...con una parte del personal de determinados días... ...o una semana, y la semana siguiente el resto... ...hay formas de hacerlo... ...pero entendiendo que hay que cuidarnos... este ...eso no está pasando... ...a nivel de la municipalidades Saldán... ...con sus empleados... Y este es el reclamo que estamos haciendo hoy como gremio. Lo, lo, los empleados que reciben amenazas, ¿qué tipo de amenazas están recibiendo? Eh, que Si no se presentan, ¿se lo van a descontar el de sueldo? O, ¿O cuáles son? No, no, no, tenemos una situación bastante compleja ahí. Eh, en, en, no solamente eso, digo, tenemos una situación bastante compleja en la forma de, de comunicación del intendente con lo, con los empleados. Entonces, lo que... Eh, la, la, la convocatoria digo, ni de trabajador ni de trabajador no, no, no, no hay dos vueltas de hoja ni tienen siquiera la, la, la posibilidad los empleados de manifestando o argumentando eh, normas legales, no concurres esto es lo que lo que está sucediendo inclusive está sucediendo Ustedes, eh, eh, mandan un móvil o tiene alguien cerca de la municipalidad pregúntenle a los propios vecinos que le contesten está abierta toda la municipalidad y están trabajando todos los empleados o sea, le reclamamos a la parte privada que haga determinadas cuestiones y nosotros empezamos violando, simplemente por una por, eh, por una situación recaudatoria, porque no hay otro argumento, o sea, no existe otro argumento que no sea el económico para convocar a todo el mundo a trabajar, entonces pedimos que estas actitudes cese, este, instamos a que el intendente cese con estas actitudes, y que podamos de esta forma cuidar a la mayoría de los empleados y, por supuesto, a la, a la comunidad entera de Salda. Sí, me, me imagino que cuando el Intendente los insta a, a cumplir sus horas de trabajo, el empleado en algún punto se siente entre la espada y la pared y dice, bueno, mejor acato antes de correr el riesgo de perder mi, mi fuente laboral, ¿no? Sí, sí, pero fíjese usted que, que sé de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la forma en que se los convoca, Cuando el principal interesado de, de mantener la salud lo, para empezar de sus trabajadores debe ser propio internet el principal interesado en, en, en implementar algún sistema que permita eh, no bajar los servicios esenciales y y, y y no cerrar todas las actividades no esenciales sino permitiendo que de alguna manera asumiendo alguna modalidad se siga por lo menos desempeñando alguna eh, vía web o vía telefónica Alguno, o vía eh, home office, eh, hay muchas cuestiones que se pueden aplicar y que se están aplicando en otros municipios. No entendemos por qué en Saldán no, y no es una cuestión ya de criterios que el intendente pueda decidir qué hace y qué no hace. Acá nos cuidamos ante todo en la provincia. En chicas Chica, Saldán también debe, debe asumir esa responsabilidad porque el contacto y la circulación hace también que en otras comunidades de la zona, ¿entiendes? Sí, sí, sí, por la interconectividad que tenemos. Bueno, Exacto. Hugo, eh, te agradecemos por estos minutos con, con la anexo, vamos a seguir de cerca, por supuesto, lo que vaya sucediendo con esta denuncia penal hacia el Intendente Cayetano Canto. Sí, en el día de hoy la denuncia le de entra en uno de los juzgados este penales, así que vamos a ver cómo cómo sigue este tema. Les agradecemos el llamado y les agradecemos la preocupación y un saludo grande para todos y cada uno de los empleados y empleadas de la Municipalidad de Saldán y de Cierre Chicas. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Hasta allí Hugo Durán, quien es secretario general adjunto del gremio eh, ATE, bueno, por esta denuncia penal que eh, le presentaron presentaron ante la justicia contra el intendente de Saldán Cayetano Canto por mpl incumplir. incumplir el decreto presidencial en su momento el decreto eh, provincial, provincial también y e instando a los trabajadores a que cumplen sus horarios sean esenciales o no después está, eh, de esta cuestión no como eh, ellos tienen reunión por su ayer de hecho la tuvieron ¿no? justamente aceptar estas cuestiones no de me imagino que, que debería suceder en desde provincia para los demás municipios aclarar que bueno eh, solamente o va de lleno ya entenderlo de que solamente tiene que trabajar de forma home office o esenciales en todo caso. Bueno, la preocupación, ¿no? Porque después está lo otro, ahí decía que no tenía ropa adecuada para salir al trabajo eh, alegre libre, que eso es lo, la, la gente que está relacionada eh, con seguridad ciudadana, con la gente que hace... Eh, los que los recolectores de basura, bueno. Sí, no, hay una serie de complejidad como decía ahí el secretario adjunto. Y estos elementos de protección uh -huh. también personal, ¿no? En el marco de una de una pandemia que no pueden faltar. 11 uh -huh. de la mañana en todo el país, eh, ya en un ratito tenemos más entrevistas, se nos pegaron las entrevistas, Cari. Sí, vamos a estar hablando con eh, Claudio Claudio Luna Roldan, quien es secretario gremial de Ahorita para conocer Eh, un poquito más sobre este aumento en el transporte interurbano de Córdoba.